Bueno, como gobierno hemos podido sumar a la gente de la clase profesional, de la clase media. Si bien ha nacido del, de abajo el partido de indígenas, de los olvidados, ha habido inclusión social no solamente del movimiento indígena campesino, sino también la inclusión de la mujer, de los ancianos con su renta de dignidad, de los niños con su bono Juancito Pinto. Entonces pues creemos que vamos tenemos mucho que festejar hoy como nuestro presidente de la seccional decía que hemos creado empresas estatales que hoy por hoy está combatiendo la crisis económica que pasa en el mundo. En Bolivia sí afecta de una u otra forma porque los vecinos países están con una clara muestra de, de crisis económica. Sin embargo, en Bolivia hemos podido combatir y eso es nuestro gran orgullo, ¿no? 13 años de gobierno no ha sido en vano. Hemos recuperado el país en la cabeza del presidente. Hemos eh, dignificado con los bonos a las mujeres, a los niños, a los abuelitos, a nuestros hermanos discapacitados. Y hoy estamos industrializando eh, los recursos naturales de nuestro país. Entonces tenemos mucho que hablar y creo que mucho que festejar también. Claro, algunos compañeros eh, que no comulgan con nuestra ideología seguro van a criticar, seguro van a cuestionar. Pero nosotros estamos conscientes de lo que hemos hecho, tanto como gobiernos locales, de, como subnacionales, como también como gobierno nacional. No solamente el gobierno nacional en esto ha trabajado, también hemos trabajado los alcaldes, las gobernaciones de los diferentes departamentos que ha ganado, han hecho de su parte. Entonces, obviamente, hemos tenido tropiezos, hemos tenido algunas debilidades, pero por encima de eso, creo que tenemos más logros que tropiezos.